Hola, buen día, ¿cómo están? Bien, bien. Eh, Noelia, ayer se presentó el Plan de Acción contra las Violencias por Motivo de Género 2022-2024. Eh, a ver, contanos de qué se trata esto. Sí, bueno, en realidad fue una convocatoria para el diseño de lo ah. que sería el Plan Nacional ah, 2022-2024. Sí, en foro participativo federal y ayer, bueno, nos tocó acá en la provincia de La Pampa, en con en Santa Rosa, ah, bien. en el Medasur bien eh, ¿ y qué que se planteó en este encuentro o, sea, ¿o qué planteó la, la, la, la provincia? bueno en primer lugar se hizo una presentación y se trabajaron se presentaron a través de un ppt y digamos los lineamientos de lo que son los programas las, las líneas del, del ministerio de mujeres géneros y diversidad, Eh, y luego nos dividimos en comisiones, una de ellas era para la prevención y sensibilización, siempre enmarcadas en las violencias, obviamente por motivos de género, eh, asistencia integral y protección, fortalecimiento de acceso a la justicia e interseccionalidad. La idea es que todas las propuestas, los aportes y, y estos enfoques que surgieron eh, sean sistematizados y se considere luego para lo que es el diseño y la evaluación de este plan. Sí. ¿Qué tiene de particular la provincia de La Pampa? Digo, si a la hora de presentar justamente la realidad de, de nuestra provincia, de eh, comunicarle a las autoridades nacionales presentes, bueno, cuáles son por ahí los puntos claves a trabajar en, en, en el territorio, ¿qué podrían decir? Teniendo en cuenta todo lo que venimos viendo en este 2022. Bueno, particularmente te puedo hablar de la comisión en la que estuve, ¿qué? Eh, Al finalizarse se expusieron conclusiones de cada comisión, pero yo estuve en lo que es la comisión de fortalecimiento al acceso a la justicia, moderando, y lo que surgió es que territorialmente acá en La Pampa lo que hace falta es un acompañamiento no solo a la víctima, sino también al entorno, como fortalecer esto, ¿no? Eh, surgieron ideas como el trabajo en red, eh, un poco se cuestionó la falta de información y la burocracia, Y también eh, surgió, que me parece súper importante, el tema de tener un sistema integrado de casos, ¿no? Uh -huh. eh, la propuesta desde el Ministerio, y la idea es que se llegue a eso a través de lo que es el sic El sic es un sistema integrado de casos por violencia de género, y que permiti permitiría una trazabilidad en tiempo real, y conocer los indicadores de riesgo, Y bueno, esto de también alertar, ¿no? Entonces, si eh, todo el Estado se una para tener un sistema único, podríamos, digamos, en casos de riesgos altísimos, eh, tratar de actuar con más rapidez, con más premura, eh, evitar la re más que nada fue enfocada para ese lado. ¿Entienden, luego... ustedes, sí, ¿Entienden ustedes que hay un descrédito en las instituciones eh, del Estado que por ahí deberían recibir eh, las denuncias o brindar algún tipo de respuesta? Sí. Sí, también se comentó eso, se habló, eh, se hizo autocrítica en ese sentido porque, bueno, eh, muchas veces no, no no se acercan las personas a, al Estado y ahí está también el rol nuestro de poder acercarnos desde el Estado a las personas, ¿no? Todo fue crítica constructiva y creo que he tenido en cuenta, por lo menos eh, esa es la, la predisposición. Eh, noelia eh, cuando se habla del estado eh, y, y, y esa falta de confianza en las víctimas eh, puntualmente con el poder judicial eh, hay más desconfianza la realidad es que sí por lo menos en, en esta en esta comisión en la que estuve salió mm. salió el tema del poder judicial sí sí, ah, bien. sí. Eh, sobre todo en lo que es eh, no sé quién me está hablando Pablo, pero pa Pablo, Pablo, Pablo. Pablo, sí. Pablo, perdona mm. eh, en lo que es esto de La falta de información y el entender de qué va cada cosa, ¿no? De qué va cada trámite, cada proceso. Eh, mm. Esto de traducir el discurso jurídico claro. eh, mm. orientado a eso, ¿no? Y al acompañamiento y seguimiento. Claro, es una de las fallas que bueno del sistema judicial. Eh, este, no traduce bien eh, a las víctimas, y bueno a to todos los integrantes del proceso, eh, las uh -huh. cuestiones técnicas eh, de, y jurídicas. Mm. Exacto, esa fue la lo que surgió por lo menos en ese ámbito, mm. en este. Eh, eh, Noelia, ¿cuándo va a estar eh, listo este plan? La realidad es que no lo sé, supongo que obviamente antes del 2022, eh, o sea, antes de que finalice, mm. eh, pero bueno, ahora sí, en, según agenda, eh, el Ministerio viaja, tengo entendido, a Tierra del Fuego mm. eh, y quedan un par de provincias más. Claro. Eh, y se habla mucho de presupuesto. Eh, ¿Hay presupuesto para para esto? ¿Para eh, para el área de género? Sí. Hay programas destinados a fortalecer en lo que es el Ministerio de Áreas de Género, eh, pero bueno, sí, también fue una demanda que surgió en, eh, ahora que estoy recordando, en conclusiones de, de una de las comisiones que es eh, Asistencia Integral y Protección. Claro. Sí, reforzar. Reforzar, eh, reforzar el dinero, claro. Eh, sí. Bien, Noelia, eh, no sé si quedó algo que nos quieras decir, remarcar. Eh, sino... A mí me gustaría, si es posible, socializar los canales de comunicación del programa Salcar Derechos, y si me permitís contar un poquito de, de qué va, porque me parece que también es importante. Sí, sí, sí, sí más sí, vale, sí. dale. Es un equipo interdisciplinario compuesto por una trabajadora social, una, abogacía, una de la abogacía y la psicología, Estamos con una sede fija en Pellegrini 132 de lunes a viernes de 9 a 16. Recibimos consultas, atendemos y el mail institucional es padlapampa@mingeneros.gov.ar, que está también en en la página del ministerio por si quieren las personas eh, pueden ingresar y el teléfono es 11 71 36 10 52. Bien, sí. estamos eh... para acompañar y asistir noelia cuánto hace que está en vigencia este, este programa desde junio del año pasado junio a, pas eh, ¿a, cuántas sí. víctimas, a cuántas víctimas tienen alguna estadística cuántas víctimas han asistido no tenemos una cifra en este momento realmente no te puedo dar una cifra concreta porque se está implementando el módulo con un sistema federal entonces tenemos como una carga media manual y otra ya implementando el sistema eh, y a su vez tramitamos lo que es el programa acompañar que es una ayuda mensual uh -huh. por única vez durante seis meses a víctimas eh, de violencia de género, así que habría que como condensarte lo debo, pero bien. pero puedo. Bueno, eh, por ahí en otra oportunidad no, nos comunicamos y, y, y me pasas esos datos. Eh, bien, Noelia, eh, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes, un abrazo.